Esto que está sonando aquí en la gráfica Dale, es grabado en confinamiento uh -huh. Ah, muy bien Un avión que se va Un avión que se Todos los caminos repartidos del azar Deja que tu voz Sea la pregunta Y el navegar Llegan esas voces que se alzan desde el mar Déjalas venir Georgina, has eh, cantado, has estado compartiendo escenario, compartiendo estudio con muchos y muchas artistas eh, y, y músicos populares imp muy importantes para nuestra nuestro país, con Liliana Herrero, bueno, Inti Limani, vamos a tener un poquito de Inti Limani también este, el próximo sábado, Ana Prada, su Lizarazu, eh, el Rally Barrenuevo, el Chango Espacio y bueno, tantos otros. Eh, ¿Con quién no sé si está bien lo que voy a preguntar pero con quién te quedás? digamos bien esto la verdad no me olvido más de, de esta de este encuentro oh, qué difícil <risa> eh, la verdad es que creo que sería un poco injusta porque eh, porque digamos de esos encuentros muchos casi todos han tenido eh, una magia muy especial y en ci momentos diferentes eh es un poco difícil pensar así eh. pensando en Lilia Herrero, digamos, es una es una de las historias más lindas porque fue digamos el primer encuentro fue hace muchísimo tiempo cuando yo tenía integraba mi prim, mi primer conjunto, digamos, grupo musical que se llamaba Sensontre, uh -huh. que éramos todos estudiantes de, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda y hacíamos Folclore de proyección eh, Con canciones propias Y bueno, también con canciones de, de diferentes autores Del de folclore argentino y, y una vez teníamos Un concierto en un lugar Acá en, en Buenos Aires eh, Que íbamos a, a tocar antes Como a telonear a Liliana Herrero Y bueno, pasó que se inundó Llovió mucho se inundó todo Y creo que llegaron Estaba todo inundado, llegaron creo que tres personas uh -huh. y, y, y armamos Como una guitarriada Y fue el encuentro, bueno, fue hermoso eh, cantar con Liliana en esa situación. O sea, fue, digamos, el, el, la, eh, el cariño y, y, la, y la humildad y la cosa de compartir de ella la generosidad fue fue realmente algo que nos marcó muchísimo. Claro. Eh, pero bueno, como te digo, esa, esa es una historia que, que para mí me ha marcado mucho porque yo recién empezaba. Y, y después con muchísimos otros y otras también ha sido muy muy hermoso, muy muy fuerte también por ejemplo lo que vos decías el grupo intlimamani es un grupo que yo con el que yo me, me formé digamos que escuché mucho desde chica y de, de pronto poder compartir música con ellos, grabación con ellos, eh, que ellos grabaran una canción mía o sea es, es como bueno como un sueño ¿sí? como un regalo de la vida absoluto. Uh -huh. Claro, me claro. imagino esas tres personas ¿no? que llegaron a estar ahí, digo, eh, ese contacto <risa> tan íntimo con, con artistas eh, de ese, de bueno de esa talla, ahora ha sido muy lindo y que también tiene un poco esto de la virtualidad y te escuchaba cuando hablabas acerca de, de estar en tu casa y de recorrer esos rincones que son tan personales, también te acerca esa, es como una cercanía que uno no tiene directamente en, el, en, un, en un teatro, en un lugar, en un show así más masivo. Eh, en ese sentido me parece claro. que debe ser mucho mucho más intenso también otra manera de disfrutar un show un show musical sí yo creo que, que es eso como estamos en esta situación bueno no no intentar eh, hacer hacer como que estamos en un concierto en un teatro o sea no está mal eso está bien pero me parecía más interesante bueno ya que estamos en esta situación bueno vengan vengan a mi casa o sea de otra manera claro. Eh, nunca podrían conocerla. En realidad sí, ahora que, que estoy me, me desdigo porque hace, bueno, los últimos dos discos, tanto en Tornasol como en Madre Selva, eh, pudimos hacerlo gracias al financiamiento colectivo, mucha gente apoyó uh -huh. eh, económicamente y pudimos hacer los discos uh -huh. y una de las recompensas eh, eran los conciertos íntimos acá en casa para 20, 25 personas en nuestro living y realmente fue increíble. Eh, un poco es, es esto que yo quiero buscar en este concierto no un fue muy mágico porque después del concierto eh, nos quedamos compartiendo un vino compartiendo una comida charlando cada uno trajo algo corrimos las digamos corrimos los equipos todo y no, y nos quedamos eh, todos eh, compartiendo ese momento Y, y entonces se generó un vínculo mucho más fuerte que, que bueno que el que es muy lindo que es el vínculo del artista con el público pero de alguna manera es un poco más eh, bueno más distante justamente uh -huh. no es tan cercano uh -huh. y, y bueno y hoy por hoy eh, yo siento de alguna manera como como como una familia todas todo ese público que se sostiene y que, y que sigue y que confía en un poco la digamos, el el, el lo que yo voy a, a producir eh, artísticamente y, y bueno, y, y hoy con con este concierto un poco es es esa misma búsqueda, ¿no? Abrir nuestra casa, no vamos a poder, poder compartir un vino y una comida en vivo, pero, pero sí, la idea es que cada uno esté en su casa con esa misma sensación no uh -huh. de estar en una reunión de amigos y, y bueno con esa también con esa cosa más descontracturada no no con la cosa eh, tan tan este rígida de, de por ahí de, de, de un de, de, de, lo, de buscar la perfección en un concierto de un teatro por ejemplo claro Eh, bien, el sábado te vamos a estar eh, escuchando Georgina junto bueno, a Georgina Hassan trio y después ¿qué viene? digamos qué, ¿Cuál es el proyecto que, que se mueve eh, en estos meses? Eh, además de, de, de esta presentación, ¿en qué estás trabajando? Bueno, en realidad ten, había empezado a trabajar con palo frael habíamos tenido lass primeras reuniones de, de preproducción para el disco que, que va a venir en marzo hicimos una reunión y después no nos pudimos encontrar más por claro. toda esta situación y bueno y espero que cuando cuando esto se, se bueno pase un poco el pico sobre todo acá en, en buenos aires el pico de contagios podamos reencontrarnos y, y volver a, a encauzar esto este proyecto del disco que viene Y, y bueno, y, y en realidad es como una gran incertidumbre, ¿no? Cómo qué va a pasar, como estamos todos en una gran incertidumbre. Lo que sí sé es que que bueno, que, que se generarán seguramente más más estos encuentros. Eh, tengo varios varias participaciones virtuales en festivales de otros lugares, pero bueno, obviamente en formato virtual. Y, y bueno, y a, y, a, y a seguir a seguir este ificando todo esto y aprendiendo de esta situación y bueno ver a ver cómo, cómo sobrellevamos esto uh -huh. georgina bueno te agradecemos muchísimo por haber estado aquí en, en la gráfica vamos a estar difundiendo obviamente la presentación del día sábado y que sea con, con mucha mierda para, para para la virtualidad también. Bueno, muchas gracias, chicos. Un abrazo muy grande a los dos, también a todo el equipo, a Claudio que, que hoy no está, pero bueno, mandales mandarle un abrazo inmenso y a toda la audiencia. Gracias por la difusión, por el apoyo siempre. Y bueno, los y las esperamos este sábado. Pueden entrar en una o las dos funciones. Acuérdense que que bueno, que es es en, con entrada sin eh, entrada libre, quien quiera puede hacer un aporte voluntario www.cruza.live así que bueno, un abrazo muy grande para todos y todas. Muchas gracias Georgina, nos vamos escuchando eh, solo por miedo, ¿te parece? Dale, buenísimo, besos Allí escuchamos a Georgina Hassan el día sábado Georgina Hassan, trío En Viaje se meten a Eh, cruza.live ponen esto en cualquier buscador cruza.live con B punto corta punto live claro punto live y allí van a poder ingresar a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche cuando es oscuro que exquisito el delito cuando lo grito cuando lo grito que ves esa la vida cuando se olvida Qué profundo el miedo cuando es sincero que salvaje el deseo cuando te veo quién pudiera decirte lo que te quiero cuanto te quiero por miedo Estás escuchando Desde el Barrio El show periodístico de Radiográfica llegando al final de este desde el barrio del día jueves, mañana es viernes, yo sigo sosteniendo que rápido. pasa rápido sí. la semana. Muy rápido, demasiado. Y también el fin de semana. Y el año todo. El año no sé si tan rápido, recién estamos en septiembre. No, pues, y... pasó, pasó casi la mitad del año en, en, en cuarentena, no, para mí pasó muy rápido. Claro, hasta junio, eh, julio pasó rápido y creo que ahora el fin de año queda medio lejos. Puede ser yo lo veo un poquito porque además no sabemos bien qué va a pasar y bueno se va a el verano capaz hay que ponerle hay que tener esperanzas de que no vamos a estar con el barbijo durante, la, eh, durante el verano nos llega un mensajito de Juli porque es la ¿Mm? que fue la ganadora, la ganadora. De, de, del libro así que está ahí expectante a ver cómo le hacemos llegar así que que no se preocupe porque estamos eh, viendo la manera más segura eh, de que le llegue su libro ella vive en Florencio Varela así que imagínate ajá ah, bueno lindo viajecito pero de alguna manera lo, lo va a tener, así que nos comprometemos para eso. Ahí está. Bien, felicitaciones a Juli y bueno, gracias a, a Bíjula Encina que estuvo hoy con, con nosotros y que propició uh -huh. este sorteo. Y, y a ya todos los que participaron también. A todos también. los que participaron a través de las redes sociales de eh, nuestra radiográfica eh, Me había llegado un mensaje De David Ríos también Que anda por ahí Bueno, le pido perdón Que la no ley Pero un saludo para él que, que quería participar? Mañana No, no, no ah, Sobre el bueno. tema Actores, actrices, etcétera eh, Pero mañana Lo tendremos aquí Mañana tiene al su aire. tiempo Lo mismo que Fernando Proto Así que Hay muchas cosas todavía Para charlar Ha estado Nicolás mogia En la operación técnica Marcos Maldonado También a distancia En el, en el teletrabajo En la teleproducción Así Aquí Laila Vitar. Un gusto, hasta mañana. Mi nombre es Lautaro Fernández-Ele. Mañana ya también con Claudio Orellano seguiremos escuchándonos aquí en la